Sucede el caso de que muchas veces, muchas personas sientan a hablar conmigo y me dicen Darío, es que yo no he tenido oportunidades en mi vida La única respuesta que yo les puedo decir a esto es ¿Quién dijo? ¿Dónde están las escrituras y el papel? Un verdadero guerrero Un man con coraje Y con ganas de conseguir dinero Necesita de oportunidades ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Dónde están las escrituras? Al contrario, un man con berraquer, con coraje, jamás necesita de oportunidad. Él sale y las crea, y las busca, y empuja, y golpea, y estorba. Esa es la diferencia entre ganadores y perdedores. Perdedores a toda hora se crean. Que soy pobre, que no me dan oportunidad. ¿Quién dijo? un guerrero se queja quien dijo que un guerrero necesita de oportunidades sale con su día a día y golpea las puertas crea negocios por mas pequeños que sean pero crea no se queja crea la diferencia ganadores perdedores asi que ese es mi mensaje de que lado esta los que se la pasan diciendo que no han tenido oportunidades que son pobres o desde el lado de los guerreros, de los que pelean, de los que a toda hora crean. Quién se va y escoba tu lugar. Quiere llorar o pelear.